Fuiste quebrando la distancia. Aquel, Aquel sueño fue premonición. Ahora lo sé, porque la inquietud, porque la inquietud, porque vino, inquietud. vino a quedarse con tu precio. Me haces tanto bien Me haces tanto bien